La Universidad de La Plata estableció un régimen especial de licencias por violencia de género. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, firmó la resolución que establece un régimen especial de licencias por violencia de género para el personal docente y no docente de la Casa de Estudios. La norma cobró forma a partir de las solicitudes efectuadas por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata y la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. La resolución señala que podrán concederse licencia por violencia de género a fin de desarrollar denuncias y el acceso a la asistencia necesaria por un plazo de hasta 30 días al año, corridos o alternados, con goce de haberes. Asamblea de Inundados dieron una conferencia de prensa. Fue para contar la causa judicial por las víctimas de la inundación del 2 de abril de 2013 en la ciudad. También reiteraron el pedido al Intendente para que se apliquen políticas públicas reales para prevenir las inundaciones. Escuchamos a una de las vecinas de la Asamblea de Tolosa. Porque estas, eh, estas cuestiones de la inundación, hace cuatro años las tendría que haber. Él empezó atendiéndonos, pero solo atendiéndonos. Después fue como mermando las atenciones y todo se diluyó hasta que unas compañeras en diciembre del año pasado fueron a quejarse por los eh, eh, 34 emprendimientos inmobiliarios este no la dejaron entrar a la municipalidad un servicio que informa más cerca Vecines de Barrio Hipódromo denuncian golpe de tensión en la zona. Denunciaron que sus electrodomésticos se quemaron por un cimbronazo eléctrico que alcanzó los 400 voltios. Les damnificades realizarán los reclamos correspondientes para que la empresa Edelab les pague un resarcimiento por los artefactos dañados. Según el testimonio de los vecines, el desperfecto que afectó televisores, heladeras y lamparitas ocurrió cuando los